cuentos de hadas españoles peter pan la familia Darling vivía en londres estaba formada por los padres y sus tres hijos michael john y la hija mayor wendy era una niña encantadora que siempre cuidaba de sus hermanos tenía una niñera para los niños Esa niñera era una gran perra terranova llamada Nana. Ouch. Ojalá Peter Pan viniera aquí. Peter Pan, el capitán Garcio. Campanilla Al día siguiente por la noche El señor y la señora Darling estaban a punto de salir a una fiesta John, Michael, Wendy, nos vamos Los niños bajaron a abrazar a su madre Los niños regresaron a la habitación y se acostaron Poco después una luz se posó en el tejado Peter Pan y Campanilla regresaban Peter Pan abrió silenciosamente la ventana y entró en la casa. Campanilla empezó a volar por todos los rincones de la casa, haciendo ruido y tirando objetos. ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡Los despertarás! Campanilla abrió el cajón donde se escondía la sombra de Peter Pan y Peter agarró la sombra. Ah, ¡Te volveré a atar! Peter Pan se esforzó en atar su sombra, pero no pudo. Oh, ¡No te muevas! Pero Wendy estaba levantada mirando fijamente a Peter Pan boquiabierta ¡Oh no! ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy Peter Pan Estoy intentando atar mi sombra ¡Dámela! ¡Te ayudaré! Wendy empezó a coserla con aguja e hilo Mientras Wendy la cosía, Peter Pan le hablaba del país de nunca jamás Vivía en el país de nunca jamás con los niños perdidos Él es su capitán y les cuenta las historias de Wendy a los niños Pero Campanilla se empezó a celar de esta nueva relación ¡Oh, guau! Wow. ¡Es una vida llena de aventuras! ¿Quieres venir conmigo? ¿Puedo ir? ¿Y pueden venir mis hermanos? Mm. Oh, sí, ¿por qué no? Puede ser como una madre para los niños perdidos y contarles cuentos antes de acostarse Ya está, ahora tu sombra no podrá escapar de ti Despertaré a John y a Michael Gracias, Wendy Peter le dio a Wendy un colgante con una nuez en señal de gratitud Wendy le presentó a Peter Pan, a John y a Michael Los dos hermanos estaban encantados de ver a Peter Pan Vamos, echémonos a volar Es un largo viaje Pero no podemos volar Es fácil Solo tenéis que creéroslo Y usar un poquito de polvo de hada Campanilla, ven aquí Aunque no le gustó mucho Campanilla esparció polvo de hada ¿Listos para volar? Sí. ¡Sí! ¡Pues entonces, adelante! Y empezaron su viaje De camino sobrevolaron el puente de Londres, el Big Bang Y enseguida empezaron a volar sobre las nubes Por la mañana, con el primer rayo de sol, vieron el edificio más alto del mundo Tras unos cuantos kilómetros vieron el país de nunca jamás y aterrizaron en unas nubes para disfrutar de la vista. ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡Ese es el lago de las sirenas! ¡Oye, Peter! ¿De dónde sale todo ese humo? ¡Ese es el campamento indio! Y no debéis pasar por alto el barco Jolly Roger, donde viven el capitán James Garfio y sus piratas. Garfio es un malvado pirata, pero le tiene miedo al cocodrilo. <risa> ¿Por qué? Una vez luchando contra Garfio, le hice un corte en la mano con mi espada. ¡Oh! El cocodrilo le arrancó la mano de un mordisco y le gustó tanto que persigue al capitán para comérselo. Por suerte para Garfio, el cocodrilo se tragó también el reloj y ahora hace tic-tac, tic-tac. Y así Garfio sabe cuando el cocodrilo está cerca. En ese momento, un pirata los vio con su catalejo. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Veo a Peter Pan y a sus amigos! El Capitán Garfio salió a cubierta y cogió el catalejo para confirmarlo. ¡Preparad el cañón! ¡Apuntad a Peter! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esta vez no se escapará vivo! ¡Eh, mirad! ¡Viene una pelota! ¡Juguemos con ella! ¡Eso no es una pelota! ¡Es una bala de cañón! ¡Apartaos! Campanilla, pon a los niños a salvo Yo me encargaré de Garfield A Campanilla se le ocurrió una idea malvada para deshacerse de Wendy Wendy, quédate aquí Después vendré a por ti Vale, ten cuidado Cogió a John y a Michael de la mano y los dejó en la orilla Mientras Wendy seguía en el cielo esquivando los disparos del cañón Peter Pan fue directamente a por el Capitán Garfield Garfio, ¿quieres otra mano con gancho? ¡Ven a por mí! Garfio sacó su pistola y empezó a disparar a Peter. Peter esquivó todos los disparos como un pájaro. Campanilla pidió ayuda a los niños perdidos. Eran cinco niños perdidos. Tootles, Nibs, Slighty, Carly y los gemelos. ¡Chicos! ¡Peter me pidió que matásemos a Wendy el pájaro! ¡Debemos obedecer las órdenes de Peter! ¡Apuntad al pájaro! Los niños cogieron sus arcos y apuntaron a Wendy. ¡Allí! Wendy seguía intentando encontrarlos. ¿Peter Pan? ¿John? ¿Michael? ¿Campanilla? ¿Dónde estáis? Nibs disparó su flecha justo al pecho de Wendy, que cayó entre los arbustos. Todos los niños perdidos corrieron a ver el pájaro caído con campanilla. ¡Eres un cobarde, Peter Pan! ¡Ven a la orilla! Vale, si es lo que quieres. Peter Pan saltó al suelo con su espada. Iniciaron un duelo a espada. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El sonido del reloj distrajo ah, al Capitán Garfio. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! El hambriento cocodrilo venía a devorar al Capitán Garfio. El Capitán Garfio se asustó y corrió hacia el barco. <risa> ¡Mirad! ¡Una niña! ¡Una niña muy guapa! ¡Campanilla, ¿por qué nos mandaste a matarla? Peter apareció allí con John y Michael. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién disparó la flecha? Campanilla voló y se escondió en el árbol. Campanilla nos dijo que tú ordenaste que la matásemos. ¡Es un pájaro! Oh, Donde quiera que estés, quédate ahí! No quiero volver a ver tu cara. Oh, ah, Wendy. ¿Qué te ha pasado? Abre los ojos Peter le sacó la flecha del pecho Y se fijó en que no había sangre en la flecha Había dado en el colgante de nuez que le había regalado a Wendy Wendy abrió lentamente los ojos Peter, te he estado buscando Estoy aquí contigo, entra en la casa ¿Por qué no nos cuentas un cuento para dormir? Sí, claro, sí ¡Os contaré la historia de Cenicienta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hurra! Sí, oh! Bien. Al día siguiente fueron a visitar el lago de las sirenas. Las preciosas sirenas eran amigas de Peter. De repente, un niño gritó. ¡Piratas! ¡A cubierto! Todos se escondieron detrás de unas rocas. Peter y Wendy vieron que los piratas habían atado a Tigresa Lily, la princesa india. Los piratas la habían dejado en una roca en el lago. ¡Oh, no! ¡Tigresa Lily, ¡Tengo que salvarla! Peter empezó a imitar la voz del Capitán Garfio. ¡Liberadla! Pero, Capitán, nos ordenaste traerla aquí. ¡Suéltala, estúpido! ¡Es mi nueva estrategia para capturar a Peter Pan! ¡A la orden, Capitán! Los piratas liberaron a Tigresa Lily. Se fue corriendo al campamento indio. Cuando el Capitán Garfio descubrió qué había pasado Se dio cuenta de que Peter había engañado a sus piratas Y Garfio se enfadó ¡Se acabó! ¡Le daré a Peter su merecido! ¡Voy a por ti, Peter Pan! Esa noche, Wendy les contó a los niños una historia sobre tres niños Que abandonaron a sus padres y volaron al país de Nunca Jamás La madre y el padre los echaban mucho de menos A los niños les encantaba Nunca Jamás, pero no olvidaban su hogar ¿Estás contando nuestro viaje? ¡Oh, sí! Cuento nuestra historia. A veces los padres se olvidan de sus hijos y otros ocupan su lugar. Nuestros padres deben de estar esperándonos. Deberíamos irnos a casa. Nos iremos mañana. ¿Pero quién nos contará las historias? ¿Por qué no nos acompañáis? ¿Podíais vivir con nosotros? ¡Sí! ¡Sería genial tener una familia! ¡Sí! ¡Sí ¡Hurra! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hurra! Peter, ¿no quieres venir con nosotros? Vosotros pronto creceréis Yo quiero ser niño No quiero vivir donde los mayores nos digan lo que tenemos que hacer Peter Pan estaba triste Porque sus amigos se marchaban al día siguiente Y él se quedaba solo Por la mañana los chicos abandonaron la casa Peter no salió a despedirlos. El Capitán Garfio estaba escondido cerca de allí y capturó a todos los niños, los ató y los llevó al barco pirata. Campanilla lo vio desde la copa de un árbol. ¡Oh, Dios! ¿Dónde está Peter Pan? Debo avisarlo. ¡Peter! ¡Peter! ¿Dónde estás, Peter? ¿Qué pasa, Campanilla? ¡Rápido! ¡Hay que salvar a nuestros amigos! ¡Los tienen los piratas! Oh, vale, vayamos a tirar al Capitán Garfio al cocodrilo. En el barco pirata los niños estaban atados. Seréis la comida perfecta para el cocodrilo y me dejará en paz de una vez. ¡Ya te tengo, Garfio! El Capitán Garfio empezó a luchar con Peter Pan. Peter lo embistió con su espada y Garfio se cayó al mar. ¡Oh! El cocodrilo se tragó al Capitán Garfio de un bocado, y ese fue el final del Capitán Garfio. Campanilla desató a los niños. Todos rodearon a Peter Pan. Eres muy valiente, Peter, como el héroe de los cuentos. Ahora contaré tu historia a todos los niños. Bueno, es un honor. Vamos, preparaos para partir, o cambiaréis de opinión. <risa> Peter, por favor ven con nosotros. Soy Peter Pan, el que nunca crece. Os acompañaré hasta vuestra casa ¡Sí, ¡Sí, sí, sí! Partieron para Londres Los padres de Wendy estaban felices al ver de nuevo a sus hijos El señor y la señora Darling abrazaron a Wendy, a John y a Michael Sabía que algún día regresaríais Os he echado tanto de menos, mis pequeños ¿Quiénes son estos niños, Wendy? Son los niños perdidos Tootles, Nibs Slighty, Carly y los gemelos Vienen del país de Nunca Jamás a vivir con nosotros ¿Pueden quedarse? Sí, por supuesto ¡Hurra! ¡Hurra! Peter flotaba tras la ventana Peter, ¿seguro que no quieres reconsiderar tu decisión? Volveré al país de Nunca Jamás Donde nunca tendré que crecer Adiós, Peter Te echaré de menos Adiós, Wendy Adiós, niños ¡No me olvidéis! Peter Pan y Campanilla se despidieron y salieron volando al país de nunca jamás.